Ángeles, ya está en línea el demógrafo Guillermo Macío, pero antes, por preguntas que ustedes nos han hecho de un libro que mencionó el profesor epistemólogo Alción Cheroni recién, es de Mario Yebor, que fuera decano de la Facultad de Ciencias, Imperialismo y Universidades en América Latina. Acá lo vemos en Internet, una edición de la Biblioteca de Marcha, esto es de, de los 60 o los 70, habrá que ver si se consigue. Pero es así, Mario Shevor, Imperialismo y Universidades en América Latina. Bueno, y ahora sí estamos dando los buenos días a el demógrafo Guillermo Maceo, nuestro compañero, muy querido por toda la audiencia, que anda por allí. Buen día, Guillermo. Buenos años, Ángeles. Era un gusto enorme reencontrarme con la audiencia y un privilegio especial que me aprecio muchísimo y me compromete cada vez más. Sí, que la audiencia más espera eh, siempre para conocer el planteo que vas a hacer y hoy vas con un tema que tiene que ver estrictamente con con el demógrafo y la demografía no en un, en un país como el nuestro en el que eh, siempre ha sido un tema por la escasa población que tenemos y que hoy Guillermo no sé si llegaste a ver están dando como dato que ayer empezaron las clases y eh, empezaron con Casi 10.000 niños menos Por la baja claro. natalidad que tiene el Uruguay Claro Ese es, es. país que tiene una singularidad demográfica Que por un lado aparecía como una ventaja Y para el futuro es una extraordinaria desventaja Sí, claro Claro, claro Bueno, pero vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De la población mundial Entre las que estamos claro, y, nosotros Y de, la, de, la, de la, lo que está pasando con la pandemia Ahí está Sí. El, el, el problema el para enfoque tiene muchos desafíos porque hay una multiplicidad de vertientes para ser analizado. Por lo tanto, el riesgo que se corre de divagar o de improvisar es muy alto y se necesita ser muy juicioso, muy sereno con lo que se enuncia porque si no, lo que hacemos es confundir más que esclarecer. Sí. En primer término, yo lo que quería sugerirle a la audiencia es que esta experiencia, que es única en el planeta, sea documentada por todos los ciudadanos que escriban sus sensaciones, sus sentimientos, sus inquietudes, sus ansiedades, sus incertidumbres, porque va a ser un testimonio histórico que después va a ser muy valorado para las generaciones futuras. Sí. Porque va a ser muy difícil comprenderlo dentro de 200 años ¿verdad? entonces si cada un ciudadano que está encerrado en su casa padeciendo las incertidumbres que todos vivimos va a ser un, un documento testimonial de un valor incalculable para las generaciones futuras, porque es difícil explicarlo como es difícil entenderlo yo esa es la sugerencia que hago que es un aporte muy modesto pero que puede contribuir bastante y además como un desahogo para el grado de incertidumbre esta pandemia se puede titular como la primera gran incertidumbre de la historia de la humanidad no se sabe qué va a pasar después ¿verdad? Claro. entonces esa es una una provocación digamos intelectual previa a mis comentarios entonces el el problema el para encasillarlo a la situación que estamos viviendo tenemos que referirnos a una ley de la naturaleza que está muy bien estudiada en otras especies pero no en la especie humana que son lo que se llama los mecanismos autorreguladores del crecimiento yo ya he hablado algunas veces ¿Sí? de esta ley cuando una una ave pone más huevo de lo que puede alimentar y tienen que desaparecer los que no se pueden alimentar... y el ave deja morir a los excedentes. Cuando uno planta demasiadas semillas de una especie con demasiada densidad... la planta no crece y no da frutos. Entonces, eso se llama mecanismos autorreguladores del crecimiento. Eh, una primer enfoque que se ha dado a este tema de la, de la población que tenemos hoy... es eh, que se estuvo estimando... ¿Cuál era el máximo de población humana que podía sostener el planeta Tierra? ¿Cuánta gente puede sostener el planeta Tierra, traducido del inglés al español? Y entonces la discusión oscilaba entre 6.000 y 7.000 millones de personas. Sucede que el planeta llegó a los 6.500 millones de personas. La explicación más simple... Que se dio por algunos ortodoxos intolerantes bueno, hay demasiada gente tiene que morir gente ¿verdad? Sí. esa es una una una vamos a decir una interpretación lineal, hay demasiada gente y la naturaleza se encarga de con una epidemia una pandemia, limpiar la gente que sobra esa es una una visión simplista simplista, sí, sí, sin duda pero del otro lado, hay que mirar lo que ha pasado con la especie humana, sobre todo en el siglo XX. El siglo XX fue el siglo de la revolución demográfica en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque pues gracias a los desarrollos de la medicina, las vacunas, las prevenciones, la población aumentó extraordinariamente lo que se llama la vida media o la esperanza de vida. La gente vivió aumentó el promedio de vida de la población humana en el siglo XX, pasó del al, de al terminar la Primera Guerra Mundial al final del siglo, la esperanza de, de vida, que es lo que se espera que viva una persona, aumentó en casi 40 años. Las personas que vivían, que no llegaban... Ah, a principios de siglo, una persona era anciana a los 60 años, sí. y hoy la, una persona es anciana cuando pasa a los 80. Entonces, por acción de la medicina, la salud, la alimentación, los cuidados, el hombre prolongó la vida. Sí. Y hubo uno lo que se llamó, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una retracción de la fecundidad, nacían muy pocos niños porque estaba la gran incertidumbre en los años 38 46 hasta el 45, 50, de que hubo una contracción de la fecundidad por el temor de qué iba a pasar con la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba muy asustada y entonces hubo una contracción de la fecundidad. Tremenda, no nacían niños sí. Porque los hombres estaban en el frente de guerra Porque las familias tenían temores Sobre todo en la sociedad occidental Y no pasaba nada en África No pasaba nada en Asia Era en Europa y en América y Pero determinada la guerra Aparece lo que se llama La explosión de los bebés El baby boom sí. Y paren las mujeres Como nunca había sucedido antes en las décadas anteriores. Entonces, la la ciencia se asusta del baby boom e inventa lo que se llama la planificación familiar, que ustedes la han escuchado muchas veces. No? In, inducir a las familias a que no se reproduzcan tanto porque el crecimiento demográfico puede crear un colapso. Y se aparecieron los antipositivos, todos los mecanismos mecánicos, químicos, eh, quirúrgicos, todos, para reducir la fecundidad. Tanto se decía ya por 1960 que valía más la pena inventir, invertir un dólar en planificación familiar que cinco en desarrollo económico. A tal extremo se llegó y entonces la mujer se acostumbró a planificar su familia teniendo métodos anticonceptivos muy accesibles muy baratos y que no necesitaban intervención médica entonces se produjo un proceso de contracción de la fecundidad, pero el tercer mundo su desarrollo siguió creciendo cuando allá en 1974 se organiza la primera conferencia mundial de población. La pregunta básica que se hizo el mundo, todos los 130 países miembros de las Naciones Unidas, yo tuve el privilegio de participar en esa conferencia en Rumania y la pregunta era ¿cuánta gente puede soportar el planeta Tierra? How many people can the earth support? Uh -huh. Esa era la pregunta Había algunos alarmistas, sobre todo los Estados Unidos, algunos países europeos, contra las posiciones de China y la India. Y se decía que no podía pasar de 6.000 a 6.500 millones de personas. Y fue la discusión, se propuso un plan de población que permitía el control internacional de la fecundidad para todas las familias incluso ahí fue cuando China lanzó la ley del hijo único sí. en 1964 la China planteó la ley del hijo único compulsiva si una familia tenía un segundo hijo, ese hijo iba a la último, al último de la lista de espera después de que entrara a la escuela el primer hijo había sí. una sanción muy severa los, los que tenían hijos en más de un hijo, eran desplazados de sus empleos y trasladados a empleos inferiores. Después de 40 años que se aplicó la ley, y ahora la ley se derogó hace 3 años, y se permite un segundo hijo, pasó que en China faltaba 40 millones de mujeres, porque los padres habían preferido hijos varones, y había cuando había un diagnóstico de un feto femenino, lo eliminaba y en consecuencia se produjo un sesgo, un desequilibrio de sexos que la que China se quedó sin mujeres, los hombres no tenían con quien casarse, porque el hombre había metido la pata tratando de controlar un crecimiento demográfico que se ocurre desde la naturaleza que el hombre no maneja todavía. Entonces hay un hay en el planeta Tierra hoy un extraordinario desequilibrio demográfico que en algunas sociedades no se percibe como la sociedad uruguaya porque es un país muy poco poblado y que tiene un crecimiento extraordinariamente lento. Pero en la India, fíjate que la India y China eh, significan el 40% de la población del planeta los dos países más poblados del mundo, no es casualidad que en Wuhan haya salido el coronavirus, porque es la parte más densa de la población del planeta. Son limítrofes, China e India tienen una frontera común, y están juntos los dos países que tienen eh, casi 3.500 millones de personas entre los dos. Entonces, ahí hay una masa demográfica que para nosotros es inimaginable. Ahora aparece el coronavirus. El coronavirus que es es un es una bacteria, es un producto artificial o es una reacción de la naturaleza. Entonces, los científicos, los biólogos básicamente que están afiliados a la ley del auto de los mecanismos autorreguladores del crecimiento, dice esa es una reacción de la naturaleza contra un crecimiento exagerado, acelerado y hay una reacción biológica aparece un virus que va a corregir este desequilibrio uh -huh. los que piensan no uh -huh. esa, esta es una, una vertiente de lo que se llama hoy en este momento la corriente biológica y después está la corriente demográfica se instala un proceso viral que se propaga como epidemia y la sociedad está afectada, no está preparada para hacer frente a esta pandemia Claro, ayer eh, te planteaba, eh, conociendo el tema que venía para hoy eh, cómo congeniar con la otra denuncia que se hace, porque es como una denuncia que hacen estudiosos de, de que esta pandemia es consecuencia de un manejo muy responsable del medio ambiente. De, claro, de... Bueno, bueno, esa es justamente decir, es un manejo irresponsable del medio ambiente, quiere decir que la naturaleza reacciona, como reacciona si uno planta mucho maíz en un ter territorio que el maíz no crece, o como si un pájaro pone más huevos de los de los pichones que puede sí. alimentar, o como si una oveja tiene dos corderos cuando puede alimentar solo uno. Es decir, es una es, se, eso se llaman mecanismos autorreguladores del crecimiento, que es un, una conducta biológica de la naturaleza que regula, la reproducción de cualquier especie viva o vegetal a condición de lo que la puede de lo que permite el crecimiento, ¿se explica? Sí. Ahora, en general, lo que he visto de los que hacen esta denuncia hablan de de un manejo irresponsable del medio ambiente por lo que significa el ponerse a jugar, como se decía en una época, juegan a ser dioses, ¿no? Eh, algunos que para sacar más ganancia se ponen a producir, por ejemplo, carne, de pollo, de cerdo, de vaca, en condiciones desastrosas que favorecen la creación y proliferación de, de virus eh, y la creación de nuevos, ¿no?, de nuevos virus. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, es que eh, yo, yo, modestamente, como demógrafo, pienso que el hombre rompió una relación armónica con la naturaleza la naturaleza tiene sus reglas de juego con el oxígeno, con el aire con el agua, con el suelo eh, eh, la cantidad de agrotóxicos que se vierten en la tierra para aumentar la productividad en materia de legumbres, papa boniatos tubérculos, es escandalosa uh -huh. lo que producen son alimentos tóxicos y lo que se intoxica es la, es, es, es, es eh, Donde está la vida, que es en la tierra Entonces hay una, el exceso de, de fertilizantes agrotóxicos, herbicida Herbicida quiere decir mata la hierba no. Y la, la herbicida no selecciona lo que mata Mata todo lo que encuentra Entonces, hay, ¿por qué hay menos pájaros en algunos lugares? Simplemente porque el alimento que hay es tóxico Como lo, lo vemos en el Uruguay, hemos perdido pájaros, no se ven pájaros, porque no hay alimentos, entonces se van. Es decir, hemos maltratado la parte eh, básica de la vida, que es la superficie tierra y el líquido agua y el gas aire, simplemente están contaminadas. Cuando se hacen mediciones de la luz solar, se ven cosas atroces respecto a los rayos infrarrojos y los rayos ultravioletas que son las los haces laterales de la luz que percibe el ser humano entonces hay todo un estado que le llamamos contaminación uh -huh. porque hay 10.000 aviones volando permanentemente sobre a uh, no más de 5.000 metros de altura en la atmósfera entonces hay todo un proceso tanto es así y voy a dar una noticia que la fábrica Dover Land Rover ha dicho que termina con la producción de automóviles en el 2025 y va a lanzar el primer automóvil eh, propulsado solamente con electricidad y va a desaparecer el automóvil de la marca Land Rover, que es un complejo europeo-asiático de una cantidad de marcas para el 2030, toda la producción de Land Rover y todas otras marcas que, que son parte de la sociedad, en el 2030 no va a haber más automóviles a explosión, porque los gases de la explosión de los automóviles es un producto mineral que viene del petróleo, que es un, un producto fósil de las entrañas de la tierra, que quiere decir que estamos quemando la tierra, consumiéndola a través de un combustible. Claro. Eh, Guillermo, manda a Etel, una oyente, un audio, saludando. En este país, cualquiera que tiene un poco de cerebro, trata de no tener hijos, porque... ¿Cómo se mantienen? Con lo carísima que, que es la vida en este país, acá. Más caro que en el yo creo que en todo el mundo. ¿Para qué traer hijos a este mundo, a este país va? Y los que puedan tenerlos no los tienen, porque son los más amarretes. Bueno, esto dice Etel, eh, y Cecilia también está comunicándose. Buen día, compañeros. El abrazo afectuoso de siempre a Guillermo Mació. Eh, pregunta, realmente mil niños nuevos en la escuela, eh, ¿se debe a realmente la baja de natalidad o se podrá deber eh, en parte a una cierta deserción escolar? Eh, mi pregunta, ¿en qué se puede uno basar si el último censo fue bastante deficitario para saber verdaderamente eh, cómo estamos en cuanto a natalidad y yo que sé sobrevivencia en la infancia y demás para saber eso eh, lo que yo veo sí claramente y que guillermo ya lo ha mencionado que verdaderamente tienen hijos aquí eh, la clase media o digamos, uruguaya o alta, eh, tiene, digamos, bastante menos, o por lo menos eh, muy tarde en, en Edad, eh, digamos que las mamás son mamás en el final de los treinta y pico o cuarenta. Eh, mientras que las clases eh, más humildes eh, tienen una reproducción mucho más temprana. Y lo que se está notando claramente ahora que de todo el contingente de inmigrantes que han venido, eh, la mayoría que yo veo acá en el barrio han venido, algunos con algún niño, pero en estos últimos dos años ya tienen uno o dos niños o sea que va a haber un cambio eh, de población como una latinoamérica americación eh, de, de cómo decirlo eh, a, eh, de la población eh, va a haber un cambio importante bueno muchísimas gracias bueno quedaron planteados estos temas guillermo claro sí bueno yo quería seguir un poco más para dar elementos objetivos gráficos el, el, el otro el otro elemento que tenemos que poner en la mesa que es muy importante es que la especie humana el homo sapiens por gracias a la ciencia a la medicina y a la alimentación ha bonificado su duración en el planeta eh, fíjate que yo tengo acá el eh, eh, el hombre en 1960 en los Estados Unidos, el hombre tenía una esperanza de vida, la mujer tenía de 60 años, y de 60 años, y la mujer de 73 como máximo, y el hombre de 66. Y ahora resulta que en el 2010 el hombre tiene 76 lo que tenía la mujer, y la mujer pasó a tener más de 80 años de esperanza de vida. Es decir es la única especie conocida en el planeta Tierra que ha prolongado su vida en más del 20%, con lo cual la, la renovación de las generaciones se ha hecho mucho más lenta, y no solo el crecimiento numérico, sino que lo que es importante es que la duración de la vida es mucho más prolongada. Entonces, hay una doble carga, el aumento en números absolutos de las personas, esas personas ocupan el inquilinato en la neta tierra más tiempo. Entonces, es como una como una casa de apartamento que tenían un, un contrato por 5 años y ahora lo tienen por 10 años. ¿Me mm. explico? Sí. Es decir, tenemos tenemos un doble factor. El doble factor crecimiento en números absoluto y duración de la ocupación del territorio con una característica las exigencias de las personas de determinada edad son muy diferentes a las de las edades más jóvenes porque necesitan mayor asistencia social, cuidados, etcétera, etcétera, servicios médicos. Entonces hay dos procesos que hacen que la carga demográfica de la especie humana no sea solamente absoluta en el número de individuos que lo ocupan, sino que esos individuos la ocupan por mayor tiempo, son inquilinos de más largo plazo entonces eso trae otra modificación adicional respecto a las necesidades que le exigen al planeta en materia de todo lo que la naturaleza puede proveer es decir si comparamos con la esperanza de vida que tenía el hombre hacia el comienzo del siglo XX la población ha crecido mucho más de lo que los números absolutos nos dicen porque la duración es mayor, y eso no ocurre en ninguna especie. Las vacas de hoy viven 20 años a lo máximo exactamente igual que lo que vivían en el siglo XIX. Los pájaros lo mismo. Todos los otros animales, seres vivos, siguen teniendo una esperanza de vida prácticamente invariable, salvo los perros y los gatos de... ...de casa, de familia... ...que pues, viven algunos pocos años más... Sí. ...pero el hombre... ...ha, ha casi aumentado en 40 años... ...de la duración de la vida... ...que es una carga impresionante... ...no sólo los números absolutos... ...sino los números de la duración... ...de la vida de los individuos... ...con todo lo que significa como peso... ...para lo que llamamos la seguridad social... ...que es otro factor... ...que generalmente no se toma en cuenta y que cobra un peso creciente cada día mayor. Muy bien. Entonces, tenemos que considerar variables que en otras especies de seres vivos no existen, que son exclusivas del Homo sapiens. Sí. Y los programas de planificación familiar no dieron el resultado que quería, porque como pasó con China, China ahora ando buscando mujeres para encontrarlas con quien casara a sus varones. Entonces tenemos un problema de crecimiento demográfico por un lado y del otro lado una relación que no se cumple armónica con la naturaleza. No hay cosa más escandalosa que perforar las capas de la tierra para sacar petróleo, para quemar en un combustible que tiene un proceso de millones de años de formación como es el petróleo la combustión del petróleo está erosionando el subsuelo del planeta Tierra y por supuesto contaminando el aire y contaminando las aguas y todos esos inventos esas tecnologías que dan tanto confort al hombre son perniciosas en el largo plazo para la naturaleza y el hombre tiene por fuerza que cambiar su tecnología para y establecer una relación amistosa con la naturaleza. sino la pandemia es la respuesta. que es la, la, la pandemia? Un virus desconocido que nivela o regula el crecimiento demográfico. Muy bien, ¿No? muy bien. Eh, todas las, todas sí. las pandemias, la viruela, la, la, eh, la fiebre amarilla, la peste negra, fueron cambiando de nombre, pero eran elementos depuradores. Antes los vectores eran las ratas, los ratones, ahora son no sabemos qué bacterias, pero hay todo un mecanismo de control, de autorregulación. Por eso yo me afilio más a la teoría de los mecanismos autorreguladores del crecimiento. El hombre toma conciencia de que ocupa demasiado el planeta Tierra y lo maltrata, Por eso toda la propagación, la promoción de las huertas regulares, de las huertas hogareñas, de las huertas familiares, de la producción amistosa con la tierra, ¿cómo va a fertilizar la tierra con productos tóxicos para tener un mayor rendimiento si estamos consumiendo semillas y granos y alimentos tóxicos? Entonces, esa concepción del consumo, esa catedral que es el shopping yo digo siempre cuál es el símbolo de la edad media el símbolo de la edad media son las catedrales cuál es el símbolo del siglo 21 los shopping que el shopping que significa comprar y consumir sí. los verbos que le dan felicidad al hombre del siglo 21 ese hombre tiene que desaparecer porque él no es sustentable y no ese prototipo de obra no no es sustentable. Simplemente. A ver. Hola. Sí, sí, te oímos, te oímos. Hubo un cortecito bueno. ahí, pero seguimos, ¿no? ¿Estás oyendo? ¿Eh? ¿Ahí no oís? Sí, te escucho. Bueno. Eh, Guillermo, ¿Qué? tenemos que ir cerrando por acá, pero bueno, otro sí. capítulo entonces de la demografía de la que no se habla jamás en Uruguay, a pesar de estar sí, bueno, tan marcado en Uruguay, reche, ¿no? la demografía promete se sí. compromete porque a veces colisiona con mucha prédica política de bajo costo entonces este y además hay que estudiarla no o sé sea, la, la demografía tiene el elpal de que como manejas números no podés improvisar clarísimo clarísimo entonces te, te aplastan los números nos reencontramos pronto te mandamos un bueno, saludo. Bueno, este tema va para mucho más. Sí, claro. Agradezco la audiencia y las intervenciones de los compañeros, eh, que son siempre estimulantes. Y yo les invito a que escriban. Escriban las sensaciones que están viviendo en este momento, porque me van a hacer testimonios para el futuro. Cómo no, cómo porque no. Porque es un, un, una instancia única en el planeta, no conocida hasta ahora, por las generaciones actuales. Muy bien. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Igualmente para ustedes. Un abrazo. Gracias, Guillermo.